¿Hace calor? Sí, está calurosa la mañana, está desde hace un rato apretando bastante, bastante el sol. Hoy más temprano, como una persona ya de 50 años, me siempre me levanto temprano. Estaba no, re sí, fresquito, un rato, a la está, mañana eh, hermoso. A caminar, 7 o sea, sí. y cuarto más o menos, el mejor horario de la mañana. Y mm, terminé, poner de 8 y media, 9 menos algo... Y la verdad es que ya a esa hora, 9 menos 20, el sol picaba. A esta hora, 11 y 34 de la mañana, te digo que hay que andar con alguna gorrita, este con una botellita de agua, tratar de evitar el sol pleno, agarrar alguna sombrita por ahí. este Y si no, tenés que andar dando vueltas a la siesta, que es el momento de mayor calor del día. Bueno, quédate adentro este, haciendo alguna cosita. Si tenés ventilador, ventilador. Si tenés aire, aire. Y si no, bueno, no ande al sol pleno porque está muy pero muy caluroso, aunque hay algunas nubes en el cielo de Santa Rosa, el sol cuando te agarra te quema mal, así que hay que hay que cuidarse un poco. Y bueno, arrancó el verano y vamos a tener eh, durante todos estos días de la semana temperaturas máximas por encima de los 30 y mínimas bah. y mínimas casi en los 20, así que viene bueno. viene calor, hay que bancársela bueno eh, para las personas que no escucharon hasta hace un rato una entrevista extensa con el secretario de, de general de los telefónicos una, una entrevista como para ir repasando porque dejaron alguna, algunas algunas algunas cuestiones para analizar para opinar para decir este, eh, la verdad que yo la escuché casi toda la nota y menos mal que en un momento dijo que dijo Céssar montes de oca que ellos defendían a los trabajadores porque la verdad que Si uno lo escuchaba y no sabía quién hablaba, parecía que hablaba cualquier CEO de cualquier empresa o algún ministro de conectividad de cualquier gobierno. Menos un dirigente gremial. La verdad que, nada, me quedé dando vueltas con eso para decirlo porque también como oyente, más allá de que somos parte de la radio, me quedó eso, una cosa ahí dando vueltas que no pareció que era un posicionamiento tan defensivo este a los intereses de de las cooperativas, de las prodis, de las provincias, de las telecomunicaciones en manos de, de de manos cooperativas. Qué sé yo, me quedé con eso ahí dando vueltas y bueno, lo quería decir. Bueno, ¿y en qué andas? Algo más lindo, algo más agradable, algo más divertido, pero también formativo y político, si uno mete en la licuadora esos adjetivos calificativos, seguro que va a sacar al desayunador de Villa Germinal. ¿Y por qué lo traigo al desayunador de Villa Germinal? Porque este fin de semana lograron llevar 120 personas al parque acuático de Winifreda. Un laburo impresionante que vinieron haciendo durante varias semanas. Llevaron 90 chicos y chicas y fueron 30 personas adultas como para cuidar a esos pibes y a esas pibas de los barrios este del norte de la ciudad de Santa Rosa. Y la verdad que fue una jornada impresionante. ...donde la pasaron recontra bien... ...donde comieron, donde hubo frutas... ...donde hubo este meriendas... ...donde hubo risas, donde hubo juegos... ...la verdad es que los pibes la pasaron recontra bien... ...y los chicos que son parte del desayunador... ...que por supuesto que desde acá, desde la radio... ...los conocemos y sabemos cómo laburan... ...quedaron encantadísimos porque es la segunda vez que van... ...lo habían hecho en el 2024 y ahora lo hicieron... ...en el 2025, pero fueron muchas menos personas... ...esta vez se jugaron con dos colectivos con 7 autos y este vendieron para llegar a, a pagar las entradas de todas estas personas, 600 rifas con este eh, la este, con la con la condición de que cada pibe vendiera las rifas suficientes para pagarse la entrada. Eso también es un detalle a tener en cuenta. Cada pibe y piba que fue del, del barrio eh, del norte de la ciudad de Santa Rosa, de zona norte, eh, se pagaron la entrada con rifas que vendieron los días previos a hacer el viaje. Y eso la verdad que está está buenísimo. Hablamos un, hace un rato con Pablo Prato, que es parte del Desayunador, y nos contaba algunos detalles de, de lo que fue la jornada del fin de semana en el Parque Acuático de Winifred. A ver ahí, si buscamos... Eh, dieron una charla, eh, y la verdad que el día estuvo estuvo increíble, llegamos más o menos a las 11 de la mañana, nos dieron una charla en algunos recaudos que hay que tener en la pileta eh, y los pibes se metieron a la, a la pileta a las 11 y media y salieron a las 5 de la tarde merendamos y volvimos eh, la verdad que el parque increíble y los peques, nada, es un recuerdo que es una generación de recuerdos que no, no, no van a olvidar tan fácil eh, porque van con amigos, amigas con gente que comparten todo el año en el espacio y esto es como darle un cierre y nos parece además como un acto político ya desde la no depender de alguien que nos dé las entradas, ni nos pague lo colectivo sino que sean los mismos pequeños los que caminen el barrio, los que vendan sus rifas los que ya se involucren, ya son una parte activa eh, de, estos, de estos viajes No solamente van sino que además se tuvieron que mover para ir eh, sin que sea una limitante sin que sea si alguno no podía vender no podía eh, costear no había problema el de esa lo, lo, lo absorbía y la organización lo absorbe más que el de esa. la organización de los peques de las peques de los de la asamblea ah, y nos parecía que para cerrar el año de todos los talleres que tenemos desde huerta murga apoyo escolar arte eh, bueno darle un cierre a todos esos talleres era compartiendo un día Eh, ante nada situaciones muy complejas que viven los peques y las peques de, de mucha violencia, de falta y, y de quita de derechos que ocurren día a día, eh, sobre todo en esta época eh, tratar de hacerle frente a una etapa, a un momento de tanta crueldad y donde sufren siempre eh, los, los demás bajos ya sean chicos, chicas, mujeres y eh, darle un cierre tratar de combatir esa crueldad a través de, de la alegría de compartir un momento de que de que podemos si queremos hacerlo como organización podemos hacerlo eh, y se cumple uno de los, de los lemas que, que tenemos que es que la salida siempre es colectiva si nos proponemos viajar entre todos y todas logramos eh, viajar bueno Ahí escuchaban a Pablo Prato, que es parte del desayunador de Villa Germinal, fue uno de los que fue el fin de semana al parque acuático con 90 pibes y pibas de que son parte del desayunador, que van todos los días, que hacen sus tareas, eh, que pasan comparten lo, los talleres, pero también que comparten momentos de, de, de, de recreación en ese lugar de, de Santa Rosa y que querían cerrar el año yendo al parque acuático donde la pasaron recontra bien. Así que felicitaciones para todos los pibes y las pibas que son parte del desayunador. Y como siempre venimos diciendo acá en Termés, el desayunador se planta, eh, resiste, a veces se enoja con las políticas neoliberales que se están implementando a nivel nacional, pero nunca pierde la ternura y por eso es que logran hacer todo esto. Y el fin de semana fue una fiesta, no solamente para los que son parte del desayunador, sino también para los pibes y las pibas del barrio. Buenísimo, Maurito. Dale, nos reencontraremos seguro mañana otra vez, en estas mañanas quermeseras de verano. Cómo no, Juan Pablo, nos reencontramos esta mañana. Dale, Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos traía la palabra de Pablo Prato, eh, uno de los referentes del desayunador de Villa Germinal, que hizo este logro de fin de año, lo, lo disfrutaron muchísimo los pibes, las pibas, la posibilidad de ir al parque acuático de Winifreda.